hola muy buenos días arrancamos el enredando las mañanas eh, desde jujuy eh, saludamos a toda la gente que está siguiendo el enredando bueno mi nombre es david y vamos a compartir bastante información mi compañero aquí se van a presentar bueno yo me llamo Sebastián este, buenos días a todos y todas hoy tenemos un enredando con variadas noticias pero como siempre viene sucediendo hay como como una tónica general que suele que suele atravesar las distintas noticias Bueno, hoy nos contamos con, con la Victoria. participación de Vicky Ni tampoco con la participación de Cere Quienes, bueno, están... Eh, ¿Puedo también? confesar algo en vivo? Ajá eh, No lo voy a extrañar a Vicky Pero <risa> bueno. Me parece que ya <risa> tampoco nos está extrañando nosotros <risa> Y bueno, y también está acá el productor estrella, ¿no? Así que como a pocas voces hemos tenido que llamar a que ponga voz el productor estrella eh, Hola, Mechulam Hola, muy buenos días compañeros Bueno, es productor estrella, no es locutor estrella claro, eh, Es que no sé si alguno de nosotros somos locutores Pero intentamos hacer eh, Lo mejor que salga eh, Hoy tenemos una mañana Bastante movida, pasamos nuestros contacto Para todos aquellos que se quieran comunicar eh, Lo pueden hacer a través De la página de la red www.rnma.org Eh, puntuar y ahí se pueden comunicar con nosotros Seguir las noticias nosotros a través del Face Nos buscan ahí eh, Red Nacional de Medios Alternativos Y bueno, se comunican con nosotros Siguen las noticias También este si quieren informar algo Pueden mandar un mensaje privado Y dejarnos todas las notas Y bueno, eh, aprovechamos para mandar saludos También a la gente de jujuy Que siempre nos sigue Como la Pachu, Que siempre manda mensajitos ahí eh, El per así que bueno, ¿no? Estamos con todo Eh, vamos a hablar eh, En nuestra primera entrevista Sobre el tarifazo Así es, sobre La situación económica en general eh, Ha habido como, como es de público conocimiento Ha habido grandes manifestaciones El tarifazo Les, influ, les influyen eh, O demuestran no influyen, Demuestran Lo que es el ánimo colectivo Respecto de la situación económica por la cual está atravesando el país. Así es, bueno, por eso ya estamos en contacto con Julio Gambina, él pertenece a la Fundación de Investigaciones Autónomas Sociales y Políticas y nos va a estar comentando, haciendo un panorama sobre cómo es la situación general en la Argentina. Hola, ¿nos escuchás, Julio? Sí, ¿qué tal? Un gustazo, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, la verdad que es un gusto poder charlar con vos la idea. Bueno, es que nos puedas comentar, digamos, cómo se ve, cómo está la situación no económica aquí en la Argentina. ¿Cuál es tu apreciación de eso? Bueno, creo que la, las, las respuestas de la protesta social generalizada por el tarifazo eh, está mostrando de alguna manera la, la, la situación actual. Un gobierno que ha tomado medidas en estos siete meses de, de ejercicio gubernamental que suponen una gran transferencia de ingresos a sectores muy concentrados de la economía y que se imaginaba que el consenso electoral obtenido en votos significaba un consenso para toda política de, de reestructuración económica y en eso imaginó que podía establecer cualquier política de precios en materia de servicios públicos y satisfacer la demanda de las empresas para transformar los subsidios en, en, en precio directo que pague la población. Bueno, la respuesta ha sido una generalizada protesta que se ha concentrado la, la semana pasada en movilizaciones que se desarrollaron en todo el país y que desde el gobierno, sectores afines calificaron de política, y que sí, es cierto, es, es política, toda protesta es política, toda toda protesta expresa una voluntad crítica a algo que acontece, por eso también aquellos sectores que critican la movilización popular, que critican la protesta, también ejerce una posición política que es la de defender al gobierno, pidiéndole más tiempo, pidiéndole a la sociedad contemplar, Eh, lo, los problemas que suscita el, el gobierno, pero la realidad es que las distintas medidas que se vienen tomando afectan de manera muy distinta al conjunto de la sociedad. En primer lugar, sea por la devaluación, por la quita de retenciones, por el pago a los acreedores externos, el arreglo con buitres, etcétera lo que hay es una transferencia de recursos gigantesca ...a un núcleo muy reducido de poder económico en la Argentina... ...todo eso en desmedro de la capacidad de, de compra, de consumo, de vida... ...de la mayoría de la población... ...y por eso no debe sorprender que lo que se vaya generalizando... ...en la Argentina sea la protesta social... ...primero apareció el tema de la protesta contra los despidos... ...contra las suspensiones, un tema muy muy delicado en estos momentos donde deliberadamente se ejerce una política recesiva en la Argentina. Eh, piensen ustedes que las automotrices, principal sector de la industria en la Argentina, está planteando suspensiones, hay una cantidad de empresas que eh, han eh, chantajeado a los trabajadores en las negociaciones colectivas para eh, tener un impacto favorable en, en la rentabilidad y por lo tanto lo, lo que hay es el de la capacidad de consumo que termina afectando la capacidad productiva en la, en la Argentina. Eso es recesión, y esa recesión complica aún más las cuentas fiscales del Estado, es decir, que se agrava las condiciones de déficit fiscal, y por lo tanto la, la presión eh, gubernamental y, y de los sectores hegemónicos para que haya ajustes fiscal son mayores. Entonces es un ciclo que se repite, se reitera, donde el, el ajuste termina, como siempre, afectando a la mayoría de la población, sobre todo a los sectores de, de ingreso fijo. Hablamos de la gran masa de trabajadores, activos como, como jubilados, que tienen un, un deterioro evidente por la evolución de la inflación. Y el resumen es que hay inflación con recesión. Un, un combo terriblemente antipo eh, reaccionario que bueno lo que pone en discusión es eh, cómo se resuelve estas contradicciones y, y, y realmente la respuesta que se encuentra de este lado del lado de los sectores populares del lado de los sectores de menores de ingresos desde los trabajadores es que hay que potenciar la capacidad de unidad de acción para enfrentar una política que es claramente reaccionaria y favorable a resolver los objetivos de la ganancia y no la calidad de vida de la mayoría de la población Julio eh, desde el gobierno se, se indicaba hace poco que una y bueno, y como y como un triunfo no que una de las principales preocupaciones que hay hoy en día que es la cuestión inflacionaria que una de las principales este, cuestiones como esta decían que había disminuido la inflación, pero bueno, sabemos a costa de eh, una disminución eh, brutal en el consumo. ¿Qué impacto tiene esto para eh, la población? Mira es, es curioso porque, a ver, la inflación está en términos relativos descendiendo. En diciembre del año pasado tuviste más del 5% de inflación mensual el INDEC empezó a dar datos recién en mayo la inflación de mayo según el INDEC fue del 4,2% la de junio del 3,1% es decir que la tendencia es al decrecimiento pero es un decrecimiento sobre la base de ahogar el consumo de provocar una recesión y esa recesión está impactando en el, en el empleo en, en sus pensiones o directamente en, en cesantía eh, agrava a eso la, la situación fiscal, no sólo de la nación sino de las provincias entonces lo que se está resolviendo es la baja de la inflación sobre la base de lo que ellos llaman del enfriamiento de la economía es decir, sobre eh, sobre el sacrificio de buena parte de la sociedad argentina, insistamos especialmente los sectores más vulnerables de menores ingresos con lo cual la, la llamada política antiinflacionaria del gobierno es una profunda recesión al mismo tiempo que se genera una transferencia de recursos a sectores muy concentrados. Algo así como una victoria pírrica. Se está bajando la inflación, pero la está sufriendo la mayoría del pueblo argentino. Con lo cual, el impacto social es muy regresivo y eso convoca a que se generalice la, la protesta social y, y no hay tiempo para esperar digamos que bastante se esperó dicho esto entre comillas porque el, desde el gobierno eh, se anunciaba que el segundo semestre del 2016 eh, empezarían a verse resultados de una recuperación de la economía y de las condiciones de vida de la población bueno, ya empezó el segundo semestre eso no aparece ni en el presente ni en el horizonte nacional de corto y, y mediano plazo, y algunos ya empiezan a decir que es, cuando se decía segundo semestre se hablaba de fin de año, y más que de fin de año del 2017, y la verdad es que no hay condiciones para esperar esa, esa mejoría, sobre todo para la mayoría de la sociedad, en un marco de crisis de economía mundial que afecta a los principales socios comerciales de Argentina, especialmente Brasil, que es el principal comprador de la Argentina de productos industriales, especialmente automotores. Entonces, el escenario de corto y mediano plazo es recesivo. Entonces, por supuesto que va a bajar la inflación, pero baja la inflación con un costo social enorme. Así es. Julio, eh, la semana pasada hubo una conferencia de prensa eh, donde el doctor Arias, del juzgado número uno, abrió una conferencia donde explicaba el fallo definitivo en la causa por la suba de las tarifas en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto de qué manera o, si sentaría algún tipo de precedente para, para posibles fallos en el resto del país? ¿Y qué tan cierto es esto ¿no? de que se, se estaba anulando no una resolución del Ministerio de Infraestructura donde obligaba a las empresas a no cobrar aumentos de aquí en adelante? Porque el otro día estaba viendo justamente en la tele... Que, donde decía que posiblemente en unos meses iban a haber más aumentos Mira, lo que hay es una, esto que vos señalás y hay una apelación por parte del gobierno al mismo tiempo que el gobierno bueno limitó los aumentos del gas y así como la energía dijo no, no más de un 400% de incremento en los consumos domiciliarios y 500% en, en, en los consumos de las empresas pero más allá de la retractación del gobierno que identifica un claro error en la percepción de la situación económica política de la Argentina, eh, apeló a la justicia y la expectativa gubernamental es que el tema sea asumido por la Corte Suprema de Justicia y por eso ha habido conversaciones del Poder Ejecutivo con el, el, el Poder Judicial para ver si se puede eh, de alguna manera inducir una resolución judicial favorable ...a las expectativas y objetivos del, del gobierno argentino... ...pero eso este, es este tratar de pensar a futuro... ...creo que en ese futuro, más allá de la Corte... ...más allá del Poder Ejecutivo Nacional... ...lo que va a intervenir es la, la opinión de la sociedad... ...la protesta social... ...por eso fue muy importante... ...la condensación de una, una lucha... ...que tuvo carácter nacional, federal... Que se expresó en la, en la movilización de la semana pasada contra el tarifazo digamos que eh, la gran concentración de las centrales obreras contra los vestidos en su momento y de las centrales de trabajadores de la argentina contra la, eh, el, el planteo del veto a la ley antidespido muestra el camino de lo que de lo que la sociedad tiene que hacer para que además de la corte y de la voluntad del poder ejecutivo de las empresas se intervenga la opinión de la sociedad ya no solo para discutir el incremento de las tarifas sino para discutir la cuestión de fondo que es el modelo energético y el modelo productivo temas que en general no se discute salvo muy eh, pocas y honrosas excepciones Julio el justamente respecto a esto que comentabas de, de la limitación eh, que ponía el gobierno luego también obviamente en una ronda de protestas del 400% y del 500%, otro elemento que, que, que lo hacía figurar como si fuera progresivo, no vamos a limitar los aumentos, y sin embargo, ¿qué impacto tiene sobre la industria y sobre la población un aumento de hasta el 400% o el 500% en cada caso eh, de, de las tarifas de gas? Es impagable para para muchísimos articulares y es impagable para muchísimos pequeños Eh, boliches a todo nivel tanto de servicios como productivos por eso es el descontento tan generalizado porque bueno muchísima gente la sufre en, en doble sentido como propietarios de pequeños este, negocios eh, empresas y en su carácter de, de usuarios de esos eh, de esos servicios públicos en los domicilios particulares entonces cuando el, el impacto es masivo, de una población que no puede pagar por una u otra razón como consumidores domiciliarios o como <ríe> sectores productivos que, que reciben este este sablazo es que se genere este consenso masivo que no solo se expresen los que se movilizaron sino una opinión pública más generalizada que incluso el análisis periodístico muestra que periodistas o líneas editoriales que son afines al propio gobierno, ...en los eh, análisis políticos de este fin de semana... ...señalaban al gobierno... ...la imprevisión e improvisación... ...con que plantearon esta cuestión de las tarifas... ...obviamente, insisto... ...no tratan la cuestión de fondo... ...que eso solo preocupa a muy pocos sectores... ...que es la cuestión del, del modelo energético que en la Argentina... ...del modelo económico, del modelo productivo y de desarrollo... ...que es favorable a las transnacionales... ...por lo tanto a la lógica de la ganancia y que coincide con el proyecto del gobierno de transferir al conjunto de la sociedad el costo del ajuste en eh, julio ya para ir finalizando sin eh, la presión colectiva digamos leyendo los números sí. eh, los números fríos y las y, y, y las distintas medidas que ha tomado el gobierno desde tu punto de vista cuáles son las perspectivas económicas de aquí hacia el año que viene Creo que en la, en la pregunta está la respuesta. Lo que hace falta es una acción colectiva que este, vaya en contra de los objetivos que plantea el gobierno Macri. Yo te diría que el gobierno Macri, desde que ganó las elecciones y asumió el gobierno, lo que está buscando es transformar el consenso electoral en consenso político. Eh, la única forma de revertir eso es mostrar que no hay consenso político para un proyecto de carácter antipopular y, y la clave desde el lado del gobierno es la capacidad que tenga para disciplinar al movimiento social, al movimiento obrero, al movimiento popular y por lo tanto el, el eje en eh, una perspectiva favorable a los sectores populares en el corto y mediano plazo es continuar con las acciones colectivas que signifique confrontar contra cualquier objetivo reaccionario de transferir el ajuste a la mayoría de la sociedad. Bueno, eh, agradecemos eh, haberte podido entrevistar La verdad que ha sido una entrevista muy muy interesante, muy aleccionadora Y seguramente, y, y esperemos que no Pero seguramente los contactos y las entrevistas por novedades económicas Parece que va a ser algo, una tendencia a continuar dentro de este gobierno ¿no? Será un gusto compartir con ustedes, hasta cualquier momento Muchas gracias Bien, sobre Económica, la verdad que una entrevista bastante interesante Este, ¿Les parece que vamos a la primera pausa? Panchito, ¿con qué no vas a amenizarlo mañana? Hemos que hacer para tirar la plata para llegar al fin de mes, si pagamos la luz, no compramos el pan porque chapa el agua también el gas. Salgo a buscar trabajo temprano en la mañana Me anoto en todos lado si no pasa nada Buque de barrendero, buque de soldador Y estoy un poco gordo para Taxi pues Vení a lo Evera y te atornilladores Mateando todo el día sin ver un cobre Del departamento que con ella alquilé Me sacan las patadas si no pago este mes Ay, ay mamá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 Santa Dios y le pido a la Virgen no me vaya a enfermar, Soy más caro mi remedio para mi funeral. Ah, ay mamá, esto no está bien. Digo mamá que esto no está bien. Así no va esto. No s visitem en arrebatat' També enreguem of